Daniel, ¿cómo estás? Buen día. La verdad que impecable el, el, el, el inicio, la apertura que hiciste.、Eh, sí, es una realidad que nos está atravesando a todos, a todos los, los trabajadores y trabajadoras municipales puntualmente de la provincia, en algunos más en algunos menos. h o y h a b l a b a s puntualmente de, de salud、uh -huh. eh, y te agrego un dato más. No solamente que los, suel los sueldos son diferentes. Sino que las contrataciones son diferentes.、Mm. Eh, y, y en esas contrataciones tenemos、eh, m, m, m, m, contrataciones muy amplias. Yo, por ejemplo, este, acá en Moreno tenemos í en f e r m e r o s comunitarios, tenemos promotores de salud、eh, y, y、no、sé, técnicos que tienen horas cátedra, por ejemplo. Y esas contrataciones precarias también,、eh, obviamente, son con sueldos inferiores a los que puede ganar. Eh, un trabajador trabajadora、eh, haciendo la misma tarea en provincia o en nación.、Claro. Eh, básicamente, lo que los sindicatos venimos planteando ya hace muchos años es、eh, que el Estado no puede ser、eh, quien precarice.、Mm. Lo mismo sucede claramente con las cooperativas y, y programas sociales.、Eh, acá tenemos la particularidad de que, lamentablemente, y hay que decirlo, y esto no es en contra de los trabajadores de, de cooperativas, pero lamentablemente. Eh, los hacen contraprestar con tareas que、eh, corresponderían a los trabajadores y trabajadoras municipales.、Eh, es decir, que hacen la misma tarea que los trabajadores municipales, pero por un sueldo totalmente más bajo.、Eh, con condiciones obviamente、eh, precarias, porque digo, no tienen vestimenta acorde,、eh, si, si, si tuvieran la vestimenta acorde, también no tienen ART, no tienen un montón de cuestiones que los trabajadores municipales. Los trabajadores formales s lo, lo tenemos.、Mm. Eh, pero bueno, yendo puntualmente al tema de la paritaria, o de la in intencionalidad que tenemos los trabajadores de reapertura de paritaria, hubo un paro contundente la semana pasada que forzó esta reunión,、eh, donde muchos sectores、eh, a d i v i e r o n al paro, el paro que, que obviamente lanza、eh, la e s t r a n c i a de la Gremia l a p e、eh, y. Muchos de ellos también participaron de la movilización.、Eh, compañeros y compañeras、eh, de La Verde, compañeros y compañeras de otras espelistas、eh, dentro de ATI.、Mm. Eh, bueno, la realidad es que fue contundente el paro, por eso logramos sacar esta reunión. Pero en esta reunión, lamentablemente, como bien decías vos, hubo un rotundo no.、Eh, planteando que, y, que ellos no ven, que el Ejecutivo no ve. Eh, que la realidad de los trabajadores sea la que nosotros planteamos,、eh, que bueno, un es, que dato me quedó ahí, digo, un, uno de los compañeros que participó d e la reunión lo planteó,、sí. que、eh, nosotros planteamos que hay trabajadores en la línea de indigencia, en blanco, en, en línea de indigencia, ya o sea, no de ahora, sino de, de, de varias gestiones que parece que como Lorito s repetimos lo mismo,、mm. pero sigue sucediendo. Y ellos、eh, llevaron un dato de lo. Datos que obviamente no, no, no, no es que nos dan los datos en la mesa de cantidad de, de, de trabajadores, de cuánto ganan, simplemente dijeron: esto no es así, solamente hay seis trabajadores que están bajo la línea de indigencia、eh, de, de toda la planta municipal. Bueno, la verdad que digo:、eh, no es un dato que nosotros creamos que sea así,、sí. eh, realmente entendemos que, por ejemplo, te, por nombrar algún, digo, volvemos con esto: los compañeros que están en salud con horas cátedra. Los compañeros este, promotores de salud,、eh, departamento de limpieza, hay muchos sectores que realmente eh, eh, no, no llegan, ya no a fin de mes, no llegan al 10 con dinero en el bolsillo.、Eh, entonces, nosotros y los trabajadores entendemos que, que tiene que haber una reapertura de paritaria,、eh, que podría haberse、eh, implementado, implementado una cláusula de revisión mes a mes, dependiendo de la inflación, tratando. Entendiendo que, que de, debería de haber una, una decisión política de parte del Ejecutivo de mantener、eh, en mejores condiciones a los trabajadores que llevan adelante las políticas que el Ejecutivo、eh, despliega para el conjunto de los morenenses. Entonces,、eh, entonces, bueno, esta es la realidad que tenemos y la negación total de parte del Ejecutivo de, de entender la necesidad de los trabajadores、eh, y de、eh, reabrir la paritaria. Eh, y a lo sumo, lo que se está analizando es simplemente、eh, adelantar quizás el último tramo firmado. Recordemos que eran tres tramos:、eh, 15, 10 y 10, 35% apenas, totalmente insuficiente. Bueno,、eh, ver la posibilidad del, del tercer tramo antes de septiembre, adelantarlo un poco, un, un mes o lo que fuere.、Eh, y la verdad que, que no alcanza. Que no alcanza porque, como bien vos decís,、eh, hemos perdido. Eh, poder de compra, poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo acá en Moreno se traduce en más del 30% en,、eh, en estos años de gestión de, de la i n t e n d e n t e María Fernández. Ahora, no se pone en colorado esta gente, ¿no? Y acá, además de Alberto Conca, de Mariela Bien, sumo a los funcionarios de los otros municipios cuando tienen reuniones con los、eh, representantes de los trabajadores y trabajadoras.、Eh, que tengan un trabajador contratado en blanco en el municipio bajo la línea de pobreza debería ser motivo de bueno, rápidamente salir a hacer algo para que eso deje de ser. Y como si fuera un aliciente, argumentan que solo hay seis. O sea, somos un municipio que tiene solo seis trabajadores a los que le pagamos por debajo de la línea de pobreza. Cuando además en los últimos dos meses tuvimos incrementos superiores al 25% en servicios como、eh, la energía eléctrica, el gas natural, quien tiene la fortuna de tener、eh, gas, de, gas natural en su vivienda,、claro. ni, ni hablar del gas envasado ¿no? que se paga más caro en los barrios. b u e No, el envasado acá、eh, hoy está arriba de los mil, mil pesos,、uh -huh. digamos, y, y sabemos que en Moreno no tenemos gas natural en, en gran parte de, del distrito. Digo,、eh, a ver, vos hacías un capié en, en, en algo que también lo, lo planteo yo, que,、eh, porque es la realidad, o sea, lo tenemos que decir porque es la realidad.、Eh, la inflación hoy afecta fundamentalmente en los alimentos y en la vestimenta.、Uh -huh. Un trabajador municipal,、eh, digo, una familia numerosa, ¿cómo h a c e para comprar zapatillas a tres, cuatro pibes, ropa? ¿Cómo hacer para el día a día, para llevar el alimento? Ya no estamos hablando de grandes lujos,、uh -huh. no estamos hablando como en otras épocas de que los fines de semana nos comíamos con asadito. O todos los fines de semana, o cuando cobras cuando cobras pagas deuda.、Uh -huh. Cuando cobras pagas,、eh, digo, no, no, no te alcanza realmente. Entonces, la verdad que sí, como bien decís vos,、eh, parece una, una gestión totalmente insensible a la necesidad de los trabajadores.、Uh -huh. eh, Otra particularidad que ha sucedido, que obviamente en los sectores、eh, donde hay, por esto también digo, es la, la, la utilización también, y lo ha planteado Cristina el otro día. La verdad que cada vez que habla Cristina deja un sendal、eh, y mucho para tela para cortar.、Eh, esto de la, las cooperativas y las altas, las bajas, digo, porque es real. Si vos sos un, un trabajador de cooperativa y, y pedís derechos o pedís. Algo m e d i a n te quejas un poquito, claramente te van a d a r la baja y esto va a ser así,、eh, o por lo menos la, la, la, te van a decir, che, fíjate por q u e te damos la baja o no.、Eh, pero también lo utilizan de otra forma, digo, que, a ver, la verdad que a mí、eh, me molesta mucho esta situación, porque yo provengo de un programa social,、mm. yo cuando inicié en la, en la municipalidad, inicié en el barrio b o n a e r e n s e allá por el 99,、mm -hmm. Eh, y, digo, y el programa social tiene que ser de capacitación, tiene que ser entendido como una necesidad ante la imposibilidad del Estado de generar trabajo genuino.、Uh -huh. eh, lo que sucede es que, por ejemplo, el día del paro、eh, hubo sectores de servicios públicos que, que se adhirieron al paro、eh, y, bueno, automáticamente salieron e a hacer esa tarea los, traba, los trabajadores de cooperativas,、uh -huh. digamos. O i n c l u s i v e vulnerando también. Derecho, porque digamos nosotros tenemos derecho a parar、eh, y, y, y protestar, pero obviamente el, digamos, el, el impacto ahí sería que el servicio no se produzca.、Uh -huh. Bueno, el servicio se garantiza con las cooperativas,、eh, básicamente poner trabajador contra trabajador,、eh, y esa es、eh, una política que realmente, claramente, por ejemplo, Cristina, digamos, Cristina lo ha planteado como que hay que evaluar y, y, y replantear esa situación. Sí, ahí, ahí se me ocurren dos, dos cosas,、eh, Raúl. Por un lado, la falsa utilización del concepto cooperativa. ¿no? El movimiento cooperativista en nuestro país es muy fuerte, eh, tiene eh, bases históricas ¿no? en, en, en el desarrollo de, de muchísimas ciudades, de, de, de propuestas de las más diversas, incluso hasta p r e s t a d o r e s de servicios públicos como el cable, electricidad, gas, agua en diferentes provincias,、eh, se logran a través del de cooperativismo. Me parece que ha habido una utilización del término. Cooperativa para hacer otra cosa que no es, no es gente que se asocia voluntariamente, sino que en realidad queda n m a r c a d a s en, en, en esta figura que precariza la situación laboral y que se define como cooperativa, pero que en realidad para nada es lo, el, el espíritu cooperativista que supo、eh, acuñarse y que tiene que ver con gente que tiene un objetivo en común y crea ese espacio. No, no tal cual, ya, yo estoy hace muchos años、eh, trabajando. y También、eh, en un momento, recuerdo en la época de, de Néstor Kirchner, que e、eh, s tuvo este boom de las cooperativas. Digo, la cooperativa no era esto claramente,、uh -huh. era eh, eh, producir caracoles. Eh, era, eh, por ejemplo, tengo un ejemplo clarísimo:、eh, en las, eh, ¿cómo es los arreglos del, del club independiente lo, hacen una licitación y dos cooperativas、eh, ganan esta licitación a una a una empresa,、eh, a u n a empresa, digamos,、uh -huh. y. Esa cooperativa es la que lleva adelante las reformas en, en, en el club independiente. Eso es hablar de cooperativismo, eso es hablar de.、Eh, gente, porque obviamente estaban capacitados también esos compañeros,、uh -huh. digamos.、Eh, la, dar, poner una cooperativa para que barra, la verdad que me parece que es un sinsentido y, como bien vos decís, es la mala utilización、eh, de esa herramienta.、Uh -huh. eh, y por otro lado,、eh, digo, ya que traje a colación el, el discurso de Cristina, Digo, me hace ruido el tema del、eh, 7% de d e s ocupación. Yo realmente, bueno, Cristina siempre tiene todos los datos, pero la verdad que、eh, daría la impresión de que nos quedamos cortos con ese 7%,、uh -huh. eh, porque la verdad que lo que se ve en los barrios, lo que se ve、eh, en los distritos, es que no hay plata, que no hay laburo y que todos están tratando de, de, de subsistir como se puede.、Y、la realidad también es que tenemos un gobierno nacional. Que no logra, no logra o no quiere, la verdad, ya a esta altura no sabemos si no, no lo logra hacer o no lo quiere hacer,、eh, bajar la inflación、eh, y empezar a, a generar políticas para, para generar más trabajo y trabajo genuino realmente. n o、uh -huh. uh -huh. eh, Pero bueno, esta es la realidad、sí. y claramente la única posición y la única solución que nos queda es、eh, estar en la calle、uh -huh. generando la lucha cotidiana.、Eh, Del día a día, digamos. De hecho, nosotros estamos eh, luego、eh, d e l paro,、eh, fue votado por los compañeros el estado de alerta y movilización.、Uh -huh. Y en estos días, seguramente vamos a reunirnos con el cuerpo de delegados como para evaluar cómo seguimos.、Claro. Pero este no concreto, este no que nos han, han dado, la verdad que no nos sirve y claramente nos pone、eh, en una situación de lucha.、Uh -huh. No nos queda otra. Bien, quedamos atentos a lo que vayan resolviendo los delegados, delegadas de, de Ate Moreno al respecto de esta situación. Y bueno, esperemos que el gobierno local tome nota también de la necesidad de arrancar de la indigencia y, de paso, si hay decisión política, también de la pobreza, los salarios del personal que trabaja en su municipio. Raúl, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y saludo s a tu equipo. Hasta luego.